Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza La dignidad y sabiduría, allí es la enseñanza Bueno, buenos días en esta hermosa mañana de lo que nos queda de invierno Con un poco de calorcito Estamos acá en la radio comunitaria con todo Con... ...con Carol y con Luigi... ...haciendo el mañanero con todo, ¿no? Y conmigo, que bueno... ...hoy nuevamente estoy aquí... ...y que bueno, más adelante le vamos a contar... ...cómo se reprogramó este programa... ...me lo he apropiado... ...a la fuerza, o a golpes contra Luigi... Eh, ...me lo he apropiado de este programa... ...pero bueno, ahora voy a saludar a mis compañeras ...hola Carol... Hola, buen día chicos... Buen día. Hola Luigi, ¿cómo andás? Bueno, también quiero saludar a todos nuestros radioescuchas... Y especialmente a Catalina, especialmente a Federico Campos, que ayer me, me saludó en su programa, aunque no lo escuché. Pero me llegaron comentarios de los miles de, de fans que siguen eh, a Federico en Tarde Piaste. Así que muchas gracias Federico. Y bueno, eh, hoy es un día particular, porque ayer fue el cierre de, de la pre-campaña de, de las presidenciales, no de Cristina, ya que fue el cierre de las primarias, de las primarias obligatorias. Con, la verdad, un discurso de la puta madre de la presidenta donde lo que más me resonó a mí, eh, entre la entre viéndole a ella, ¿no? que estamos allá en el Coliseo, es, eh, mientras lloraba, decía, es hora de superar errores, ¿no? O sea, esto es lo que nos acusa la oposición, o estos, eh, los trascos individualistas de que nosotros no, no somos autocríticos, solo como agrupación personal tenemos mucha autocrítica y como modelo no a nivel nacional hay muchísima autocrítica y allá lo demostró Cristina en su discurso ¿no? que es momento de superar errores de seguir el camino, seguir profundizando todo ¿no? y bueno y en la y el domingo lo, lo vamos a ver en, en las la urnas ¿no? de que lado va a estar el pueblo si con Cristina o con un otro candidato yo personalmente creo que va a ser con Cristina ayer cuando volvíamos de del Coliseo, en el policíao en el tren ¿no? porque bueno nosotros somos militantes a pulmón y, y teníamos y fuimos en tren y volvimos en tren con las cañas eh, bueno eh, nos encontramos discutiendo ahí con, con gente después apareció eh, un hombre que decía ser independiente pero que pertenecía a una después dijo que pertenecía a una agrupación sindical trotskista, Eh, y nos empezó... Primero nos dijo que éramos un asesino y después que... que... en 678 un programa abiertamente declarado oficialista por sus propios periodistas que conduzcan el programa eh, que los censuraban A la primera le, le respondí que era mentira porque digamos todos estos trágicos hechos que ocurrieron, como el caso de Mariano Ferreira o el caso de los Cuon, donde hubo muertes ...y el caso de Jujuy hace poco donde hubo varias muerte ...en ningún momento actuó ninguna agrupación quinerista ...en ningún momento la orden de represión fue dada por la presidenta... ...que es... ...y yo aclaro, para mí, mi única representante... ...además de Alicia Kirchner... ...de cual yo eh, integro uno de los movimientos de, que conduce ella... Eh, ...de la coordinadora de movimientos que conduce ella... ...y me pareció terrible, ¿no?, estas esta palabras... ...entonces la discusión tomó otro tono... ...yo estaba medio enojado con esta persona porque bueno, yo tengo una historia de, de mucha lucha como mucho militante como diría hace poco Roberto Berrospe eh, a un diario que nosotros somos hijos de, de, la, de la resistencia y de lo peor de la resistencia, porque somos hijos de que hemos sufrido mucho. Yo en mi casa eh, he sufrido hambre por la persecución a, a mis viejos. Entonces este tipo que venía a hablar sin saber nada, sin saber cosas, que venía y nos, nos decía que él estaba haciendo la revolución y nosotros le preguntamos qué, qué revolución estaba haciendo. Y él no nos sabía contestar. Después nos dice que él eh, está ganando igual que la canasta básica. Eh, voy a aclarar que la canasta básica está abajo de los 2.300 pesos. Y él asegura tener un, un sueldo de 5.000 pesos. Palabra dicha por él, ¿no? Y entonces yo le recordé, y le recordo a todos los que un maestro ganaba promedio entre 250 pesos a 500 pesos durante los 90. ...y durante el gobierno de la Alianza... ...a los maestros se le sacó el 13 ...o sea... Eh, ...este hombre, ¿no?... Eh, ...me parece que equivocado, ¿no?... Eh, ...alrededor de... ...entre 10 y 20 veces fue... Por, eh, ...entre 100... ...entre 1000 y... y ...20.000... ...en porcentaje más o menos... pero no está equivocando por un cero... ...pero más o menos entre 20 veces... ...que es la cantidad de diferencia entre un sueldo de 500 pesos y uno de, de, de 5000 eh, entonces me pareció terrible esto ¿no? esta afirmación la gente entonces le, yo me puse mal me puse medio ahí eh, agresivo no pero no cosas pues no llegamos ni a la campaña nada sino me puse no a decirle ¿no? y le dije no y le dije porque ellos ya que son los revolucionarios no tienen la conducción de su sindicato ya que él está es opositora a a Jaski y opositora de Genaro y él me dice que bueno, que es la burocracia que los entorpeza bueno, siempre hablan de la burocracia digamos como ya no hablan de la burocracia también y cuando por ejemplo los afiliados de Moyano son uno de los de las personas de, digamos, son los trabajadores que están con los mejores sueldos de la Argentina, sin ser profesionales y dentro de su tema, digamos, ellos afirman que es la burocracia que nos entorpece, pero digamos, eh, digamos, cuando yo le contesté que bueno, que el voto es eh, digamos es voz, ¿no? y decisión del pueblo, ¿no? A vos te elige. Vos cuando te limitaste a un cargo electivo vos dejás que te elija el pueblo. Entonces, empezó a decir cosas como que el pueblo era tonto, que esto, lo otro. Yo me enojé más, más, mucho más. Eh, y la gente que estaba en el mismo vagón también se enojó y le empezó a decir que se vaya, no eh, en un momento llegamos a la mano, pero yo me quedé mal porque no tampoco me pareció mi actitud buena de ponerme agresiva, pero la verdad que las cosas que decía este tipo, que decía que ir a elecciones, él decía que él no iba no quería hacer elecciones, esto lo otro, pero el movimiento que él afirmó pertenecer va a elecciones, se presenta a elecciones con Hermes Hinner, entonces... Me parece que como militante él está un poco descontextualizado y, y como argentino también. Porque, o sea, es de público conocimiento. Eh, no me interesa decir en qué agrupación está ni, ni, qué, a, pertene, ni a qué sector pertenece dentro de su tema. Pero... La verdad me, me parece mal. Me parece mal, digamos. Ya me pareció mal cuando nos trató de, de asesino. Eh, y... Y me pareció mal mi, mi, mi actitud de ponerme mal yo y empezar a los gritos. Porque yo, le, o sea, tranquilamente le podría haber ganado la discusión. Se la gané, es más, creo. Porque después me vino a saludar a la gente y decir que estuve bien. Eh, algunos compañeros me cargaron ¿no? de cómo me puse. Pero bueno, son cosas que, Y lo quería contar acá en, en la radio porque, bueno, yo esto no un poco obligado por Luigi, pero también para desahogarme. Eh, no sé qué pensaba vos, Luigi Vos vos que sos un tipo crítico ¿Qué pensás de, de esto? Eh? Vos no estabas ayer porque bueno tenías que hacer el programa De la voz del, del extranjero Pero... Del inmigrante, del inmigrante disculpen <risas> Perdón, la voz del Volga A mí me gustaría decirle la voz del Volga Porque así se tendría que haber llamado ese programa eh, No sé, ¿qué pensás, Luigi, vos de, de esto? Sí, ¿Te, mira, te acabas de enterar Me acabo de enterar, no no sabía nada ¿Cuándo fue? ¿A la salida fue? Eh, cuando nos volvíamos. Fue entre Avellaneda. La discusión duro de entre Avellaneda y Espeleta. ¿no? Sí, claro. Fue una discusión media larga. Avellaneda y Espeleta. Sí. ¿No, ¿no estaban en La Plata? No, a Capital. Ah, Capital. A Capital fuimos. Sí, Tuviste apoyo de la gente. Tuviste apoyo de la gente. Eh. Igual éramos varios. Éramos varios de la, de la agrupación que estamos ahí. Después un loco nos vino a saludar y me, a mí me dijo que yo soy de la colectividad boliviana y la verdad yo no puedo creer digamos eh, digamos todo lo que logró Cristina digamos, que mis hijos siendo argentinos puedan tener un montón de cosas que en otro lado no hay igual eh, él dice que bueno que ahora tiene la oportunidad de volverse porque también en su país está dando un, un proceso interesante que es el debo Moral un proceso realmente revolucionario pero bueno pasando del tema porque Luigi no, no, no sabe qué contestar no, no, bueno, se inició una discusión seria parece ¿no? Sí, sí. sovita de tono Pero bueno, el tipo está encerrado, es un bambo y creo que era terrible, ¿no? Yo no le dije. Viven en una burbuja, ¿no? Sí. Una realidad ficticia que piensa que el chabón es Pero más él me dice, "Ustedes censuran lo que pasa en la Argentina porque en 678 no pasaron ninguna de las represiones." Mentira. Y yo le dije, a lo que le dije, "Es mentira eso." Porque en sí, 678 Jujuy lo, lo pasaron. No, pasaron todo, Pero todo no, lo que él no. me nombró. Hasta lo, cuando pasó con esto, también lo pasado lo pasaron, invitaron al hermano, invitaron al abogado que es perteneciente al PO si no me equivoco Si no me equivoco y pido perdón si me equivoco a todos los oyentes Pero en 6, 7, han pasado, hasta pasaron la represión de, de los maestros en el Cuyen Yo no sé si fue una represión realmente, sino que fue un choque entre una parte de la UOCRA y entre docentes de Santa Cruz Que me parece mal, me parece mal lo que hicieron la, la, la gente de la UOCRA porque todo el mundo tiene derecho a protestar si algo está mal. Eh, y la verdad que a mí no me parecía tan mal eh, a, al inicio de la protesta lo que pidían los docentes, me pareció que después se pusieron en una posición eh, media extrema, pero volviendo al tema, eh, yo quiero que me explique, yo cuando le dije que era mentira y la gente le dijo que era mentira, que en 678 la, habían censurado esos temas porque fue mentira, porque... Eh, la periodista Sandra Russo tiene un, digamos, eh, como una piel especial para hablar de esos temas porque es muy cercana, por ejemplo, al movimiento Tupac Amaru, es muy cercana a los movimientos sociales y es una periodista que se ha dedicado a escribir sobre movimientos sociales y hace poco sobre la presidenta. Entonces, eh, él se iba quedando sin argumento ¿no? Y yo reforzaba mis argumentos. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, pero todos sus argumentos vienen mucho de los libros que lee Sí, no, no igual que yo le dije... La, su realidad es la realidad, no sé... de él, él me afirmaba que hacía la revolución, entonces yo le dije... a vos De, te de Rusia en a... 1917, piensa claro. que está. No, bueno, primero que están descontentualizados. Yo tampoco le dije esto, pero el término de que ellos usan de izquierda es un término burgueso europeo y lo dice el mismo León Trotsky en uno de sus libros que es lo que me faltó decirle y cuando se bajó no me di cuenta de decírselo pero eso tendría que haber dicho. No sobre el libro, León Trotsky afirma que no nos tenemos que afirmar como movimiento como partido de izquierda, sino como movimientos revolucionarios. Ojo, porque León Trotsky pensaba que había que hacer un frente común eh, y mundial eh, con una revolución permanente no eh, algo que también después tuvo una experiencia de Che chevevara o si no lo que dice lenin el infantilismo de izquierda claro, que, era, que era el, el infantilismo de izquierda no ellos entorpeccía la, la revolución en Rusia claro, exactamente no eh, trotsky lenin eh, grandes revolucionarios no como porque yo tengo muchas veces diferencia ideológica más que todo con trotsky no tanto no sé, no sé si tanto con lenin pero bueno, no afirman esto de que... que bueno Yo le dije igual al loco, a vos me parece que te falta leer a León Trotsky porque de las cosas que él me decía planteaba muchas otras cosas diferentes es más, no sé si León Trotsky habría tenido tanta paciencia como la que tuve yo ayer o que estaba bastante subida de tono esa discusión Bueno, pero volviendo al discurso de la presidenta, que fue un discurso hermoso la verdad eh, eh, yo estaba muy emocionado fuera del Teatro Coliseo, después fuimos a tratar de saludarla Eh, no lo logramos, le dimos una igual una compañera Catalina le le pudo dar tiró una bandera para ese, le agarró la secretaria de la presidenta, ojalá que la tenga y la ponga en su despacho. Yo me sentiría muy muy orgulloso porque yo sé que Cristina Fernanda de Kirchner es la líder de este modelo y la líder de este movimiento que nace poco a poco de las de las bases, ciertamente del peronismo y del pueblo y se va convirtiendo en un, en un movimiento transformador como fue en sus principios y en sus mediados eh, el peronismo o sea, estamos volviendo a la raíz el discurso donde ella habló de superar errores, donde habló de tener amor donde habló de nuevamente de, de, de, de Néstor un discurso muy especial ya que ahí fue donde Néstor cerró, eh, no su campaña en el 2003 que fue que donde cerró eh, hizo el equipo técnico que iba a tener en su en su gobierno. Creo bueno, que vos el eh. Ca claro. Caroli ahora nos va a profundizar Antonio, al corte un poco más esto. ¿Cómo sí, es, Carol? Sí, en el corte vamos a estar escuchando el discurso de la presidenta. Mira qué bueno, vamos a poder escuchar nuevamente el discurso de la presidenta. Hegemonizamos Ca Cuenten conmigo para lo que resta hacer, que es profundizar la inclusión y la reindustrialización. Lo firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al encabezar ayer el acto de cierre de campaña de su candidatura a la reelección de cara a las primarias del próximo domingo, Aseguró además que le gustaría poder ser la presidenta de la unidad de todos argentinos. Cuenten conmigo para lo que resta hacer en esta Argentina, que es profundizar las políticas de inclusión, seguir con este fantástico proceso de reindustrialización y generación de empleo, de esta ciencia y tecnología que creo que es la llave del siglo 21 aseguró la presidenta. Cristina y Boudou fueron los dos únicos oradores del acto realizado en el Teatro Coliseo de esta capital, que estuvo colmado por dirigentes y militantes kirchneristas tanto en su interior como en su adyacencia. La presidenta recordó el... El Teatro Coliseo, donde tuvo lugar el acto, fue también donde Kirchner lanzó en abril de 2003 su plan de gobierno. Por eso quise hacerlo aquí en el Coliseo, donde él había soñado con esta Argentina que hoy tenemos, una realidad aquí, frente a nosotros, en la que él tuvo un rol fundante con valentía y coraje, considero. Bueno, no sé, a vos, antes de irnos, eh, Luigi, no sé, espero que te haya parecido bien. Y ahora no vas a pasar el discurso de Presidenta, ¿no? Ya lo, lo vamos a empezar a escuchar. Dale. Dale. Dale. Le escuchamos y bueno, así toda la los radioescuchas que no podían escucharlo hoy lo pueden escuchar hoy. Con una crisis global de las características que hoy tenemos, cuando tuvo el imagínense ese país en este momento. Entonces, no es hora de reconocer algunas cosas, no queremos aplausos ni tampoco agradecimientos, simplemente colaboración y cooperación para seguir haciendo las cosas bien para todos los argentinos, es lo único que pedimos. Yo le pido a todos los argentinos que depongamos, no nuestras ideas, nunca nuestras convicciones legítimas, ni tampoco nuestras aspiraciones, pero por favor, no al mensaje de odio, no al mensaje de asustar al otro, no al mensaje de comerle la cabeza a la gente con malas y feas cosas. La gente necesita que sus dirigentes le lleven también optimismo, fuerza, amor, coraje, valentía para seguir adelante. Los necesita Los necesita con un mensaje y, fundamentalmente, con una conducta que le genere tranquilidad, sobre todo en momentos, como recién hablábamos, de tantas turbulencias, cuando hay tantas turbulencias. Y miren si he paseado turbulencias. Hasta podría reclamar algún puesto en Aerolíneas Argentinas de piloto. No sé si no le gano a los de APLA. ¿eh? No sé si no le gano y conduzco mejor yo los aviones, porque no creo que nadie haya pasado las turbulencias internas, externas, subterráneas, aéreas que pasó esta Presidenta. Y acá estamos, como la Argentina, de pie, con la fuerza que me dan los trabajadores, con la fuerza que me dan nuestros empresarios, nuestros intelectuales, nuestros comerciantes, nuestros docentes, nuestros científicos, nuestros jóvenes, nuestros maravillosos jóvenes, que están con banderas en la mano y cantando por la patria y reclamando más profundización y más cambio, miren si no es maravilloso lo que estamos viviendo frente a otras imágenes que nos llegan desde el mundo. Por eso, argentinos, a trabajar duro por la unidad nacional para seguir profundizando la reconstrucción del aparato productivo para generar más trabajo, más educación, más ciencia, más tecnología, más exportaciones, más comercio, más vida, más familia, más patria y más Argentina que nunca. Fuerza, Argentina, fuerza. Acá estamos para sostener lo que hemos construido y acá están ustedes para defenderlo, porque es de todos, de todos los argentinos de los 40 millones de argentinos. Gracias, muchas gracias por el amor, por el afecto, por el cariño, por el respeto. Muchas gracias, los quiero mucho. Que Dios bendiga a todos ustedes y a nuestro país, la querida República Argentina. Vamos todavía, que falta mucho más por hacer, porque siempre vamos a ir por más. Gracias. Johnny Bigu Ella vino a buscar Nada más que a encontrar Su amor Que sigue Como maneja Su plenitud Ey, ey amor obsesionado en busca de un amor por más que de hundido finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme buscando un amor El cielo caiga Con una obsesión Seguiré buscando Buscando un amor. Y aquí mandinga Pa' que se le vaya lo de grinda Hay que darle un habano Pa' que camine como hispano Hay que mancharle los zapatos Con fango de la sierra Bueno, ahora después de haber escuchado el discurso de la presidenta Y una canción de Papo Tenemos acá al compañero Gabriel en la radio Que vino a saludar También agradezco un llamado de una, de una radio escucha Eh, que nos llamó recién eh, Para decirnos que estaba muy bueno el programa eh, Lo que le voy a pedir a Luigi Que baja un poco el retorno Me parece está un poco fuerte, ¿no? Mm. ¿Carol? ¿Me escuchás? <risa> Ahí salió más, Gabriel ¡Chao, Gabriel! Bueno, esta radio es un quilombo, ¿no? Siempre es... Este es porque lo escuchas con relay Esta radio es un quilombo Porque siempre no hay gente y pasa porque somos una radio militante. Es una radio militante, entonces siempre hay un quilombo, siempre hay gente que va y viene, va y viene. Ahora hay que pasar un poco de los avisos parroquiales. Le voy a dejar que se encargue de eso Luigi, mientras yo arreglo un tema de sonido. Porque me estoy por salir de cosas y tener una discusión fuerte con Luigi. No, Luigi, a ver, pasanos el mail y el número de la radio, por favor. El número de teléfono de la radio es 4226... 4226 7173 4226 7173 Y el blog es radiacontodo.com eh, arroba arro, no, punto, ah, punto, punto, punto. blogspot.com Bueno, muchas gracias Luigi eh, Bueno, como ya saben y como le dije ayer eh, nosotros eh, realizamos tanto en la radio como en el centro cultural eh, diversos talleres porque creemos que parte de la militancia tiene que llevar una formación como individuo para apostar a un modelo en común junto a los demás. A ver, vuelvo sobre esto, ¿no? O sea, como individuo uno tiene que formarse para poder aportar. pues si no, no puede aportar eh, a un modelo en común si no se forma primero. y Hay forma, hay gente que se, se forma diferente. Los sindicalistas, los compañeros de los sindicatos se forman en, o se tendrían que formar en la defensa de, de, de los trabajadores. Y, y no sé, los docentes se tienen que formar eh, educativamente Para una mejor, para que los estudiantes eh, aprendan mejor ¿no? En verdad aprendan mejor, se desarrollen mejor Bueno, ayer lo que me pareció muy interesante Sabés que es, Luigi, que estaba toda la plana mayor de la CGT Está el compañero Hugo Moyano, Julio De Vido Eduardo rospe de los bancarios Estaba Recalde Que antes había salido a decir que ellos apoyaban a Cristina pero que no le pueden negar eh, la presencia a, a Hermes Wiener. Que es algo lógico. Uno como o sea uno como representante de los trabajadores, un precandidato, y, y es más, porque Wiener, que luego dijo que fueron a hablar sobre lo que pasaba en Santa Fe, porque aunque Wiener diga que está todo bien, hay algunos problemas, y que la CGT se lo está haciendo pagar. ¿Sabés que Luigi? Ayer no sé si viste, pero yo ayer vi TN, vi a tu amigo Altamira... No veo, eh. y vi Arumedo, vi a Rodríguez A y vi uno más, pero no me acuerdo, eh. es tan importante porque no acuerdo. Ayer ah, me vino, qué boludo. Eh, no, y, y todo decía, tiraban propuestas y esto, lo otro. Había mucha cosa, porque por ejemplo, el periodista lo primero que le preguntaba era ¿por qué estaban en contra del gobierno, no? O sea, ¿están logrando? Estaban logrando eh, lo que quería caer? Para mí lo lograron ya, que es No es las diferentes oposiciones con diferentes proyectos, sino es, eh, digamos, diferente la diferente oposición con diferentes proyectos y el gobierno con otro proyecto y modelos diferentes, proponiéndose a la pueblo. Si no, lo que logró Clarín ayer, un poco, es es estar Clarín contra el gobierno. ¿No? Bradeno, Perón, clarín, clarín o el gobierno. Esa, un poco se está pasando así y me da mucha bronca que pase eso. Porque, por ejemplo, lo que plantea que un poco le, lo pisó, digamos, a, eh, al periodista por, para poder hablar de su propuesta, era que ella quería, digamos, hablar sobre los ferrocarriles y esto, que me parece, me parece una buena medida, de los ferrocarriles, las reactividades del servicio ferroviario, pero me parece que también dentro del gobierno se está llevando a cabo. Y yo estoy... y, y, y tómeme la palabra, Radio Escucha, porque yo creo que en cuatro años de gobierno que se vienen, del gobierno nacional y popular, Eh, vamos a ver, va a haber un gran incremento sobre el tema del transporte, sobre vía ferrea, que es muy importante, especialmente para los trabajadores. Bueno, al final la AFSCHER me pareció, la más interesante me pareció Argumedo, porque fue la única que planteó algo diferente, más de peor de gobierno. Después saltó Altamira, que él decía que no cree en el unicato, pero que sí cree que tiene que haber un sindicato por fábrica, o sea, eso es el unicato. Y Altamira También es un indicador ¿Hace cuántos años Que hay gente De bueno, eh, 40 años ah, Yo me faltó decirle Eso al trozo ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas veces, veces? Se putura para... Siempre mismo Se putura para el presidente Él y Pitrola Él y Pitrola Bueno Sí, más allá de eso ¿no? De que una de esas cosas que, que hablan y hablan Y hablan Y después de la boca Para afuera es una cosa y Pero después en cualquier cosa Bueno, él planteaba Esta cosa De que él no creía Que tiene que haber Una sola central Y esto y lo otro y Pero que sí creía Que tenía que haber Un, un sindicato Por fábrica Bueno Decía que creía lo que no creía Al fin y al cabo Yo personalmente, yo sí creo que tiene que haber Una sola central de obrer Creo que puede haber más eh, De un sindicato por rama O sea, yo creo que puede haber En algunos casos, como los hay eh, Varios sindicatos docentes Pero si a nivel nacional se juntan en una federación eh, Que como es etera Porque tiene que haber Una coordinación a nivel nacional Eh, después, pero yo sí creo que tiene Por esto mismo que te digo Que puede haber varios sindicatos de base Pero unidos en una coordinadora También creo que tiene que haber una sola central obrera Yo entiendo que la CTA nació en un momento particular Que Donde eh, Sus padres no Los padres de la CTA, los trabajadores Veían necesaria a, a la CTA Como lo fue el MTA de Hugo Moyano en su momento Donde la parte de la CTA Participó también Eh... Bueno, ahora me parece Que vamos a tirar algunas noticias con cara A ver, claro ¿Qué nos puede decir? De nuevo, ¿qué hay de nuevo? Llegamos con el mensaje Y con las acciones El candidato vicepresidente del Frente para la Victoria, Amado Boudou Dijo estar más convencido que nunca de Cristina 2011 Y señaló que entre los postulantes Que buscan competir en octubre Con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Ninguno logra hacer la diferencia Están todos muy abajo y muy pegados en las encuestas Tras el cierre de campaña de la fórmula kirchnerista en el Teatro Coliseo, el ministro de Economía destacó además que en el acto de anoche quedó en claro que llegamos no solo con el mensaje, sino también con las acciones, que es lo único que le permite a los argentinos cambiar su vida. Por otra parte, describió a las primarias del domingo como una nueva y gran oportunidad de decisión para la sociedad. Sin embargo, lamentó la falta de ideas que caracterizó a la campaña en la que planteamos propuestas y trabajo, y solo recibimos la agresividad por parte de la oposición. Bueno, eh, creo que en tres cosas estoy de acuerdo con Vudú, de lo que dijo. Que vamos a ganar, que el modelo se reafirma con Cristina 2011 y con el pueblo en las urnas y en la calle. Y que la oposición, lamentablemente, tiene miedo y reacciona como perro rabioso tratando de morder. Pero el tema es que ese miedo es infundado por Clarín, eh, o sea, por el monopolio mediático. Digamos, por eso yo resaltaba lo de ayer me pareció interesante la única me pareció interesante fue Borgomeo porque fue la única que planteó eh, o que atacó el gobierno pero planteado dentro de todo una defensa de lo que es su proyecto ellos dijeron bueno, tenemos proyecto no eh, para volver a lo que fue el discurso de la presidenta ayer eh, el discurso de la presidenta ayer fueron realidades fueron realidades porque la única verdad eh, es la realidad y ella, todas las medidas que nombró fueron realidades eh, más científico más trabajo más inclusión social Bueno, a ver, Carol, ¿qué otra noticia nos prepara el día? Que el gran hermano no vaya a la escuela. El Observatorio de Derechos Humanos y la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, presentaron una acción de amparo ante la justicia de Porteña para que se prohíba la instalación de cámaras de video en escuelas públicas de la ciudad. Las organizaciones argumentaron que la vigilancia electrónica dentro de los establecimientos escolares viola el derecho a la intimidad de los niños y los adolescentes. La, lici la licitación, ya adjudicada por el gobierno de Mauricio Macri, contempla la instalación de alarmas y cámaras de monitoreo entre 130 edificios de la administración porteña, entre ellas 90 escuelas y jardines de infantes de gestión pública. El contrato por el servicio de vigilancia también alcanza a tres ex centros clandestinos de detención, donde hoy funcionan espacios para la memoria. Será por cuatro años y representará para la ciudad un gasto de 532 millones de pesos. Sí, bueno... Eh... Me parece terrible ya eso de que quieran poner en cámaras en escuelas Pero hace poco también No, no hace poco eh, Hace algún tiempo eh, Se había presentado también un recurso de amparo Porque Le permitían esta O sea Le permitían eh, El gobierno de Mauricio Macri Le permitía Mauricio Macri que está en vacaciones Y no va a ir a votar Hago el impaso, así tranquilo Pero el gobierno de Mauricio Macri le permitía eh, usar estas grabaciones a la televisión privada. O sea, le permitía a la gente que hace, por ejemplo, el programa este que es eh, tan famoso. Que, ¿Cómo se llama? Policía de Acción, ¿no, Carmen? Sí. Bueno, eh, muchas imágenes que aparecen en Policía de Acción son, son filmadas por las cámaras del, del gobierno de la ciudad y otras cámaras. Eh, y, le permit, y le iba a permitir usar también las cámaras de las escuelas A estas cosas Que la verdad, eh, que loco, ¿no? Eh, digamos, violar la intimidad de menores de edad sí. De los temas de menores de edad Violar la intimidad de un ciudadano Que no solo la iba a ver ver, eh, digamos, él ¿No? Y que ya me suena medio raro Que estará haciendo, que hará después con esas grabaciones Y en de los espacios para sola. la memoria también Y de los espacios para la memoria ¿No? Un poco de escuchas ahí, ¿no? Me parece porque los espacios para la memoria ahora en Capital Que no regularizan ellos, sino que a organismos nacionales y organismos de derechos humanos. Entonces, él eh, no solo que hace espionaje, un tipo de espionaje, sino que también viola la intimidad de los ciudadanos vendiendo esto a las empresas privadas. ¿No? Qué loco, ¿no? En una escuela, en una calle, está todo el tiempo filmado. Que es un poco lo que pasa en Inglaterra también, ¿no? Piénsenlo, una de las cosas que se está dejando la que, la gente en Inglaterra es que el tema de las cámaras que hay en Londres, que creo que te graban por día, te sacan fotos por día, así porque las cámaras toman las cámaras de video toman como una fotografía, eh, 32 32 veces por día. Algo bastante loco. Eh, ¿Qué tenemos, mamá? ¿Tenemos algo más? ¿Puedes saltar? Sí. Hay diarios que intentan que la crisis mundial se instale como nacional. Mientras tratan de magnificar el impacto en el país de desplome económico en los Estados Unidos y Europa, tanto Clarín como El cronista instalan una polémica política de campaña intentando importar la debacle internacional. La crisis económica de los Estados Unidos y Europa, que generó el llamado Lunes Negro, fue reproducida por los medios hegemónicos magnificando el supuesto impacto en la Argentina y tergiversando sus hipotéticas consecuencias. Mientras tanto, esos diarios minimizaron el anuncio presidencial de que la desocupación de desocupación en el país llegó al 7,3%, la cifra más baja en los últimos 8 años, así como la decisión de la Comisión Nacional de Valores de implementar una reglamentación que obliga a las agencias calificadoras de riesgo a hacer públicos sus métodos de evaluación con el objetivo de lograr mayor transparencia en el mercado de capitales y evitar las especulaciones de los grandes actores financieros. Esto significa que los medios hegemónicos avanzan discursivamente de esta manera. se FIVERSAS magnifica y acentúa el impacto de la crisis europea estadounidense en el país. Los hegemónicos instalan y circunscriben la situación al ámbito local y apoyados por las declaraciones de la oposición, intentan subrayar la presunta falta de un plan para enfrentar una supuesta crisis local inexistente, pero que ellos generan desde sus análisis económicos principalmente. Bueno... Les voy a comentar algo eh, sobre este tema. Hace poco la oposición, dentro de Cámara de Diputados, eh, quiso sacar un índice de precios, ¿no? Algo que realiza el INDEC. Eh, la oposición sacó, creo... o tenés el dato correcto, Luigi, de, de, de, del índice de precios que sacó la oposición? Mm... No, pero te, te lo averiguo. Averiguámelo, <risa> averiguámelo. Quiero que me lo averigué, porque así no me equivoco. Pero porcentualmente era... Planteado lo que planteaba el INDEC, 0,2% más de lo que planteaba el INDEC. Creo que era uno planteaba 16 eh, 1,4% y el otro 1,6%. Eh, digamos, es una locura. Entonces, ¿qué hizo Clarín? Sacó la nota de, de lo que había hecho la oposición, pero no puso el valor que había sacado la oposición. Luego, eh, un economista en 678, que esta semana se ha dedicado a Traer Economistas, la semana pasada también, porque es interesante eh, el proceso mundial que está pasando, eh, lo dijo y afirmó firmó, entonces dijo, bueno, fíjense, porque hubo mucha crítica de la oposición, porque es lo único se dedica a criticar a los que hacen, pero no criticarse Entonces, hubo mucha crítica, y Clarín sacaba eso, pero no sacaba que había la, la diferencia porcentual entre el INDEC y, la, y lo que habían sacado estos locos. Entonces ahora eh, Moreno ha multado a varias eh, aseguradas de riesgo que se encargan y bueno hacen sus propias mediciones que muchas veces hacían hacían mediciones, eh, había una que fue un caso muy resonante que hizo mediciones en el Shopping del Abasto O sea, andá a comprarte una coca en el Shopping del Abasto Andá a, buscar, a comprar un paquete de arroz en el Shopping del Abasto, te arranca la cabeza Y yo voy a decir otra cosa, yo no yo no digo que no meten los precios en los supermercados porque lo sé porque voy a comprar supervocacado hoy al día ahí pero que me tiren unos mangos estos chilenos eh, pero voy a comprar y bueno yo veo también aumentos, no había los aumentos terribles que te plantea eh, la oposición catastrófica ¿no? y qué bueno que después han tenido que decir que no era tan así eh, lo que pasa también bueno ¿no? que Que estos locos lo que no, no, no ponen... Eh, entonces el Estado tiene que empezar a ver esto, ¿no? Y que Clarín y, y el, el cronista han empezado a decir esto, lo otro, no, porque el país se va de cosas Mentira. Mentira. El país no puede irse a eso eh, porque su competencia internacional la basa en el mercado local latinoamericano. O sea... Ayer me vine y dijo que no, porque no no tenemos crédito y esto, qué es mentira. Sí tenemos crédito dentro de los estamentos de lo local, porque Néstor Kirchner apuntó a crear un banco dentro del UNASUR, que todavía no se llevó a cabo, dentro del MERCOSUR, disculpen, un banco internacional. Entonces, los que pactaron, digamos, que fueron varios países entre lo que estaba Brasil, lo que estaba Uruguay, lo que estaba Ecuador, lo que está Venezuela, que dentro de poco va a ser miembro, permanente en mercosur eh, plantearon en que bueno el sistema de crédito tiene que ser latinoamericano que no pueden seguir digamos dependiendo de, de las grandes potencias porque por qué porque si las grandes potencias quebraban como está pasando hoy con Estados Unidos y eh, varios países de, como españa eh, ellos iban a o sea, iban de cabeza de cabeza junto con ellos Está bien, a nosotros no nos beneficia igual la, la situación de Estados Unidos. Es bastante perjudical. Pero no nos afecta. No va a afectar lo que pasa en Estados Unidos en el salario de un trabajador o en los precios de consumo primario en Argentina. Porque los consumo primario en Argentina eh, lo producimos nosotros, digamos. Eh, a ver, Luigi, ¿me pudiste averiguar eso que te pedí? Sí, acá dice el dato de, del INDEC sí. de pensión de julio. Sí. Según el, el INDEC es la pensión de julio llegó 1,6%. Ah, bueno, y la oposición dijo 1,7, 1,8. Eh, y no no miento, eh. Yo quiero que la gente, los que me estén escuchando lo busquen en internet y se van a dar cuenta. Que además salió en Tiempo Argentino salió esa noticia. Yo me reía cuando salió eso. No, porque digamos esto la gente nos hace propaganda en contra por cada punto de inflación que haya en el país tenemos que pagar 500 mil millones de deuda más para esto para que sepa el pueblo que es algo que no sabe el pueblo pero además eh, digamos, eh, se hace digamos, ¿no? se están eh, exacerbando, ¿no? un poco, digamos diciéndonos estas cosas de eh, digamos son diferente de, de, directamente bueno, Carlos, ¿nos queda alguna noticia más o no? No, si te parece, vamos a un corte dejando los medios de comunicación. Bueno, Caro quiere un corte. Eh, Luis, ¿vos querés en un corte? Vamos a un corte. Para que no me digan que democrático, vamos un corte escuchando a Papo. Lo mejor de Papo. Vendo por la pasan buscar y es así mirar subía cualquier Mercedes Benz subía mi wa tú le mi wa and tú mi wa tú los Mercedes Benz a quien se cree que está bien, lo hace sin saber por porque... sube a mi guatulé sube a mi guatulé sube a mi guatulé que no olvida los Mercedes de yeah. la pasará a buscar yeah. y ella se dirá que yeah. Subía amigo a, eh, a dure los Mercedes Benz Dale, eh, está mirando quién eh, se cree que está bien, dale. Eh, o haz sin saber, dale. Eh, a dure vigalo tercer de mes bueno el silencio que estamos haciendo ahora es porque bueno un radio escucho no sé si son una noticia la verdad que terrible la verdad que digamos a mí como tío y como padrino eh, me destruye son situaciones que bueno yo la vi hace poco también ya con un nene recién nacido hijo de mi prima y la verdad es que te destruyen pero bueno la esposa la novia de máximo kimner le habría perdido su hijo que estaba en la panza y bueno hoy de urgencia Cristina ha tenido que ir a Santa Cruz bueno a estar con su hijo. Yo voy a hacer un impas, eh, no quiero decir mucho, porque la verdad es una noticia de mierda, sinceramente, con todas las letras. Tanto para la presidenta porque y para todas las madres, como puede ser para madres Seguramente algunos estúpidos van a salir a decir que bueno, que la presidenta hace esto, lo hace por esto, por lo otro, porque tiene que tomar vacaciones. Mentira. Que me diga una madre que me una abuela lo que significa esto espero que la oposición sobre esta noticia se llame el silencio porque cuando se murió Néstor Kirchner la oposición se dedicó durante más de un mes a partir del hecho a despotricar contra Cristina ...y a despotrecar... ...contra Néstor Kirchner. Más de 3 millones... ...fueron a Plaza de Mayo a despedirlo. El pueblo. Lo más neto del pueblo. Gente venía desde Jujuy. Tuvieron que alegrar el funeral en esa época. En ese momento, para que la gente pudiera pasar... ...porque había venido de Jujuy, de Córdoba. Y ellos en los medios diciendo que el cajón estaba vacío. Y ellos en los medios despretican contra la figura de Cristina. Cristina se tomó dos días ese, en ese momento. Y siguió al mando del gobierno luchando por su pueblo. Y ahora tenemos esta otra trágica noticia. Y uno como persona sabe que una noticia así lo destruye. Así que yo como locutor Como locutor de este programa, yo la verdad, ojalá que la gente se manda al silencio. Porque son noticias que no tienen que pasar. Son cosas que no, que no tendrían que pasar, pero pasan. Entonces, yo la verdad eh, digo esto porque sé lo que se viene. Y la verdad, eh, me enojo por adelantado. Pero me parece terrible. mi pésame a la Presidenta. Un abrazo para la Presidenta. Realmente ayer fue un discurso de mucha alegría y ahora me entero esto. Y aparece aparecer Cristina ya ayer lo sabía. Y dio, como una militante de férrea, su discurso. Y ayer mientras Cristina abrazaba a la gente, cuando se bajó del auto y se puso a abrazar a la gente, pues, se la puso a abrazar llorando, pudo recibir el amor de su pueblo. Miles de personas ayer, miles de personas. Y la verdad, yo le mando, y creo que le mandamos acá todos de radio con todo un abrazo a la Presidenta. Porque no se lo mandamos como Presidenta y como compañera. Se lo mandamos como abuela y como madre. Luigi, por favor, eh, mandanos al corte. ahora ¿no? bañanas, con el café me viene a despertar me trae el desayuno a la cama, no existe nadie como su mamá no existe nadie como mi mamá mi vieja es una jubilada toda su vida laburó sin parar toda su vida toda su vida toda su vida laburó sin parar sin parar Nadie se atreva a tocar a mi vieja Porque mi vieja es lo más grande que hay Llejaba a la plaza con pancartas Con las pancartas que yo mismo le armé la protesta porque ya está harta De que le afanen una y otra vez De que la afanen una y otra vez En una de las manifestaciones Vino la cana y se la quiso llevar Por Reclamar lo que le corresponde Se vuelve loco, nos queremos Quero matar Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay ¿Te el rock? ¿Te quieres enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto Todos los domingos de 19 a 22 horas Hola Bueno, volvemos Bueno, después de esto, bueno, mucha la energía que tenía, si bien no puedo tener, ¿no? Ya en este último bloque, le radio con todo el me enteré, agradezco a esa a esa compañía de Radio Escucha que nos mandó la noticia. Que me parecía interesante decirlo, la verdad me pareció interesante este sábado que también dice lo hago como propio sobre lo que pasó en su tiempo con Néstor Kirchner y lo que me imagino que va a pasar ahora. La verdad, ojalá que la oposición se llame así, no se nos Una vez en la puta vida. Bueno, entonces... ¿Qué estábamos escuchando? Luisa, más fuerte, ¿no? Estábamos escuchando recién. También escuchamos un tema de Papo. Que nadie se mi vieja. Que nadie se trae a tocar a mi vieja. Bueno, yo tengo varios avisos parroquiales que lo voy a dar Así bueno, vamos expresando un poco de esta noticia de mierda. Eh, primero, bueno, es que si tenés eh, alguna banda, algún disco, y le querés hacer promoción a la banda o tu disco... Eh, nos lo puedes mandar, que nosotros lo ponemos en el, en el blog de, Spot de radio con todo eh, Y también, bueno, si nos querés avisar de alguna fecha que tocas, eh, mandánosla, que nosotros humildemente, sin cobrarte mucho Capaz te cobro un pancho acá por los pibes eh, no lo mandas eh, Y nosotros la hacemos la promoción obviamente gratis Porque para eso estamos, para eso es comunitaria de la radio Eh, ayer yo no pude escuchar el, el, el programa de, de Fede ¿Alguien lo escuchó acá? No, yo tampoco lo puedo escuchar no, no, no Hay que decirles que, decirle que los graben para después subirlos Claro, bueno, eso es interesante Por ejemplo, el programa que yo hice ayer con Carlos con Luigi eh, Mañanero con todo, recargado Vamos a ponerlo porque ahora estoy yo y no lo otaro También eh, es progresencia Humilde loco, ¿eh? Nosotros lo posteamos dentro de, del blog Así la gente que no nos puede escuchar en vivo Nos puede escuchar después hay así varios programas A veces Fede lo hacía, pero me parece que ahora no lo está haciendo eso No, sale en, no me... en vivo Pero la verdad que tarde pegaste eh, Yo vuelvo a decir El mejor programa de la tarde De, de, de, este, de esta radio Después de la voz del Volga sí. Eh... Es un muy interesante donde Federico hace unos análisis políticos, la verdad de la puta madre. Yo me acuerdo cuando empezó que traía se compraba Página 12 y Clarín y decía, bueno, a mi derecha Clarín y a mi izquierda Página 12. Y se ponía a analizar la, la, con un poco de humor que es característico en él, un poco de este humor picante que tiene, se ponía a caracterizar las noticias de estos diarios. Bueno, a, le, le mando entonces un abrazo a él, y, eh, no sé si alguien más se quiere sumar, Luigi, ¿te querés sumar al saludo a Federico y a la gente de, de Tarde Piaste, a fe y a Rulo? No. ¿No? Ahí medio pica, porque bueno, Luigi y yo lo voy a contar. Hay un poco de bronca acá a lo de la tarde. Hay un poco de bronca, ¿no? porque hay todo un sistema de acá de limpieza, que no se ponen de acuerdo, le mandan comprar blen a, a cierta persona que yo conozco y compra un limpiador de piso Sí, es como pedirle coca y te viene una spray O peor, es como pedirle una coca Y te viene con un jugo Tang eh, O sea Dios mío es mujer y no sabe qué Blen eh, Si te dicen Blen lo, bueno, lo... Yo lo primero que me, cuando me preguntan Blen Porque voy a comprar es eh, Pienso en el aerosol no, no, no lo vi. Eh, eh, Bueno, es terrible ciertas personas son terribles Se terrible. con la tarjetita de, de barcito de Guine ¿no? Claro, claro, eh. acá, claro. Che, te dimos 100 pesos caros para comprar, ¿eh? No, eso, bueno. bueno, igual yo conozco otro que también es medio... Así, medio cabeza dura, ¿no? Acá, nuestro operador de, de la radio. Como digo eh, siempre, Luigi ya... todos los días vuelve a nacer. Luigi yo, todos los días olvida todo. Yo le dije, la bolsa del consorcio, este grande, no la venden por acá. <risa> ¡Cállate! <risa> este grande no la venden, no, no se consiguen. Y yo y para ser... Hacerle... a la fábrica pedíla. Eh, yo para ser honesto... También soy un poco Pato Criollo, un paso, una cagada. Eh, de... Si no, que va a dar cuenta. Un día voy a traer a mi novia y ella va a dar cuenta de, de cómo soy. A cuál le mando un saludo. Yo le mandé varios saludos en el radio, pero bueno, es mi novia y a mí me gusta saludarla. Eh, bueno, lo que voy a pasar ahora es a contar con, con Luigi un poco cómo se va a hacer de programa de hora en más. Eh, eh, Luigi, ¿qué te parece si yo vengo a conducir el programa de los, los miércoles y los viernes? Hoy vine, fue una, algo especial que vine Porque no tenía clase Me parece muy bien, muy bien Muy bien, bueno, entonces voy a comentar que Igual la... cada cosa desubicada yo le voy a, le voy a meter un pi así Ah, que, bueno, no está que bien, que me parece bien. perfecto eso Pero Lo que voy a comentar Pi <risa> ah. <risa> Lo que voy a comentar ahora es que, bueno, los miércoles no Vamos a tener vamos a tratar de traer un entrevistado Y hacerle una entrevista en el programa que bueno, Además de dar las noticias y decir las noticias Y hablar yo, y hablar Luigi Y hablar Luigi Y los viernes se va a alargar el programa. Porque va a haber un, un invitado especial todos los viernes, que va a ser Luigi. Va a ser una columna de política y de actualidad social. Yo la quiero ver, no sé vos, cómo hace eso. O sea, Luigi. Y voy a decir otra cosa. Acá el productor general de este programa, y el que me obligó a estar acá, aunque yo no puse mucha resistencia en el baño cuando me obligó, como decíamos ayer, es, es Luigi. O sea, yo todo lo que digo está valado por él. O sea, esto lo digo porque yo voy a tener serias consecuencias, yo me imagino con los directores de esta radio comunitaria, dentro de los que, eh, de lo que está Federico campo por eso le tiro tantas flores, o sea, sé, sé, sépanlo, eh, por las groserías que digo. ¿No? Porque medio que yo soy un poco grosero y vengo al programa y digo, soy". pero entonces yo voy a ser responsable ahora más a acá, Luis Grenier, Qué es el, yo, no sé qué te parece a Óscar, no, no te pregunté mucho. ¿Qué te parece lo de Luigi como productor general de ahora más? Me parece bien también. Muy Está bien. bien. Bueno, entonces le voy a dar le vamos a dar un aplauso acá al productor general, eh a la audiencia, Libréner. Gracias, gracias. Y bueno, yo voy a cargar la locución eh, los miércoles y viernes y si algún otro día puedo, vendré ese, ese día. Después van a estar eh, con el informativo diario los días que no esté el programa. Eh, con Carol Cubilla Y como operador Luis Llenier Bueno eh, Vamos a volver a pasar unos avisos parroquiales Y este programa se terminó Porque realmente sale caro estar al aire No, mentira Sale pulmón, que es otra cosa Pero uno de los avisos que tenemos que hacer Es que se viene el cumpleaños Del Centro Cultural Luis, ¿y ¿Vos sabés que día es el cumpleaños del Centro Cultural? Entre 25 y 26 de agosto, ¿no? Sí, pero creo que lo festejan igual el 21 Me parece sí. El 21. Y el 28 está la fiesta del Día del Niño. O sea que los invitamos todos eh, el 21. Igual mañana voy a servir en la fecha, voy a hablar con Tuti porque es terrible que yo no lo sé. Eh, el Día del Cumpleaños del Centro Cultural va a haber un empanadas y vino para gente mayor. Porque obviamente no los niños. Y algunos compañeros van a tocar eh, la guitarra, ¿no? Los de taller de guitarra van a tocar la guitarra, los de los, de los diferentes talleres van a hacer digamos demostrarle lo que estuvieron aprendiendo. No me imagino lo que van a hacer de taller de electricidad. <risa> eh, le tendría que Un tecnópolis. Un tecnópolis, no sé qué van a hacer. Le van a poner las luces que falta al centro cultural, ah, no sé, porque algo tienen que hacer. En eh, mi casa necesito hacer un par de de arreglos De arreglo. De arreglo. Que... Y voy a, a los pibes de, de, de, de, de taller de electricidad. ¿La eh La plática la puedo hacer en mi casa. <risa> no, no, no, Ay, mejor la plática sí. no cuando ya ya estén recibidos. Cuando estén recibidos, <risa> Ana no, Luis. Eh, bueno, y el 28 va el Día del Niño, así que los invitamos, va a ser a la tarde, va a haber un grupo de, de, de, de teatro muy interesante, un grupo... pero no me acuerdo del nombre, pero la verdad que me dijeron que es un grupo de la puta madre, así me dijeron, me dijeron, Adrián, este es un grupo de la puta madre. Así que yo transmito ferragmente lo, lo que me han dicho. Eh, y bueno, va a estar la Murga y va a estar otra digamos, algunas actividades para venir. Tengo que pasar otro aviso, de una más, todos los viernes a las 5 de la tarde empezando por este viernes, se van a empezar a juntar los chicos de la murga del Centro Cultural Los Chiperos del Sur, especialmente los que tocan los bombos, o sea, los que llevan la batuta. A las 5 los viernes a las 5 de la tarde va a estar ahí Nahuel, Ipi y Tuti, Gabriel y me parece también. Eh, van a estar varios compañeros. Yo voy a tratar de ir, la verdad no sé si voy a poder, pero trataré de ir. Eh Y bueno, vuelvo a pasar el mail de la radio, vuelvo a pasar eh, a recordarles que tenemos un, una publicación mensual que se se llama Derazategui de Frente, eh, una voz para vos. Realmente que está muy bueno, eh, la verdad que la gente que le leyó me ha dicho que yo, yo no tengo la oportunidad de escribir en este programa, en este diario porque se encargan los compañeros ciertos ciertos compañeros que, que estuvieron en un taller que se dio acá, que fue el taller de de, de escritura. Porque no, bueno, yo igual soy medio animal cuando escribo Pero la verdad, mucha gente me vino a decir Loco, la verdad, buen diario No, no, no, no lo hago esto La verdad que lo hago con mucho cuidado Porque en serio fue así eh, Fue una voz diferente, o sea, es una voz diferente O sea, cada uno se tendrá que hacer eco si es una voz para él Pero yo lo, lo que hace seguro es una voz diferente Dentro de, lo, de todas las voces que hay acá de verás a ti Y que bueno, también viene con un aclarado Este es un diario de, de agrupación Lo lee el que quiere Digamos, es la agrupación tiene una necesidad Y lo hace A diferencia de la radio A la radio los invito a todos los que quieran A venir a participar O que no o que no tengamos Consciencias ideológicas a veces Pero es una radio comunitaria y popular Entonces están todos invitados a participar Es más, yo con la gente de la voz de Volga mucho consciencia no tenemos Pero vinieron y participaron igual Con lo de último acto hay un par de Hay un par de último actos que, que no se salvan. La verdad que creo que el único que se salva es Viva. ¿O oh no, Luigi? Hey. Vivas es el único que se salva. Sí, sí. Hay bueno. cada uno ahí en esos delincuentes. La verdad es que eso sí que son delincuentes problemático Pero no, y de Vala es un programa de la puta madre también, el de último acto y de la voz de Volga, para la comunidad extranjera, ¿no? ¿no? La Voz de bola, la comunidad inmigrante acá, me dijeron que ¿Me se escuchaste escucha. ¿Escuchaste ayer, Adriel? ¿Escuchaste ayer? No. Eh, no solo sé que te perdiste. Me dijeron que se escucha en Ucrania, loco, pero mal, se así me dijeron. Sí. Que la gente le manda acá, ¿cómo se llama? Porque no no lo no tengo la, o sea, no tengo la oportunidad de conocer a ese compañero. ¿Cómo se llama el compañero el siciliano? Rafael Rafael. Dijeron que Rafael, loco, está con la computadorita acá, pero mal. La mal. maneja como loco. Claro. La maneja como loco, pero encima, no sé, le, le, pero, yo no miento, ¿eh? Yo si, no, su, su, si ¿Le sé... Gusta, le gusta la música. ¿Cómo es el, el sitio de Rafael? Eh, buscarlo por Facebook, la voz del inmigrante. Bueno, vayan a la voz del inmigrante, loco, le mandan mensaje Me dijeron que le manden una cantidad de mensajes a la voz del inmigrante. O sea, ese programa, uno es un programa exitoso, ¿eh? Y que lo escuchan en muchos lados. Y Él lo vamos hizo... a subir al blog también, ¿eh? Al que lo quiera escuchar. Ah, lo, lo, ah, bueno lo estamos subiendo Están subiendo. subiendo a blog el programa de ayer y para que los que no lo pudieron escuchar ya escúchenlo, me dijeron que es un programa muy interesante, que bueno, habla de por primero, pasa música de las diferentes comunidades inmigrantes de acá de, de, de Argentina que habitan en Argentina, el hombre siciliano, si no me equivoco. Y no, y pasa la actualidad de los diferentes países de Europa. Ya tenemos un es un Pedro Brügger en Potencia, ¿no? O qué decir de Luigi <risa> O sea, más que tener uno argentino hablando de, de afuera, vamos a tener uno de afuera hablando de afuera. Sí, y Mabel también tiene mucha... Mabel, ¿qué es la ola? Te cuenta mucho de la historia de los inmigrantes cuando vinieron de acá. Bueno, Mabel, ¿Cómo eran sus países de la origen? La co-conductora y no sé si tiene una relación especial con, con, con Rafael. Ah. Sí. No sé. Yo habría que del militar. Pero me dijeron que, que Mabel también, como decía Luigi, es una... Que cuenta mucho la historia de lo que fue los inmigrantes y cómo los recibió la Argentina. Está bueno, ¿no? que la gente que es del extranjero esté, sepa reconocer lo que la Argentina hizo por ellos en su momento, ¿no? Y como diría la canción del Leon Gieco, que si la tenemos a Luisa y si la quiero escuchar, eh, la canción del Leon Gieco que habla no todo tema de los inmigrantes, ¿no? Estaría muy bueno escuchar. Y aparte mandarle saludos porque siempre nos traen algo para comer. Siempre ah, güey, ah, güey. Siempre Yo no... prepara algo. Discúlpenme. Yo me acabo de enterar esto, Yo no... a mí nunca piqué nada de lo Ay, que ahí, trae. Ahí, ahí, Ah, bueno, Ay, bueno. están alargando porque son unos hijos de puta. Son unos, son unos hijos de puta. Yo me entero siempre tarde. Bueno, no, bueno, y volviendo al, al, al a nuestro al periódico de la junta de frente, a, eh, a cuál le hago propaganda porque yo participo de ahí como cada cual de los diferentes de los diferentes programas le hacen propaganda a su agrupación o a, su, o a lo que pertenezcan. Eh, yo lo hago probando Y si, ahí lo puedes escribir a jdefrente.gmail.com eh, Para venir a radio eh, Primero tenés que llamar Al 426-7173 Puedes llamar a la mañana o a la tarde eh, La radio queda en calle 10 Número 4, 4798 O sea entre 148 y 147 Casi en la esquina eh, Está al lado de un pelotero eh, El blog de la radio es www.radio.blogspot Com. Eh, bueno, y nada más Por hoy la verdad no queda más eh, Lo único que puedo decir es que Duvalde va a cerrar su campaña En la Basílica de, de, de Luján Qué terrible ¿eh? Que use la religión como Método de propaganda, pero bueno Sabemos que Hager y vergolio van a estar felices De, de recibirlo También tengo que decir que Emilio Rosala ayer revisó una marcha eh, Contra el Ledesma Que fue la que mandó a asesinar Porque había gente del proceso privado De Ledesma en que dicen que fue los que tenían balas de plomo de, la, de calibre 22 fallecieron, de la... fallecieron cuatro personas fallecieron 4 personas loco. ¿Qué, qué y tengo mierda. una información era un sí. proyecto para ¿Expropiar? expropiarle sí. 40 hectáreas al, al ingenio de Ledema sí. bueno, el ingenio Ledema en estos últimos días estaba pensando inundar esos campos para que no se los expropien ¿Viste qué terrible? Y yo voy a contar algo sobre... Antes de cerrar, porque la verdad no me lo acordé y lo quiero contar. Cuando en la 125, uno de los problemas que no quería la patronal del campo a la que pertenece Pedro Blakier, dueño del ledesma es que la 125 también decía que los terrenos que no eran productivos o que no se podía o no producían, el Estado los podía expropiar. O sea, la expropiación requiere que el Estado ponga un billete. Pero, eh, eh, digamos requiere Estado ponga un billete pero es mínimo digamos. pero entonces la patronal del campo estaba asustada porque muchos terrenos de esos, ellos no los usan porque bueno tienen como ahí de no sé de para no sé como patrimonio personal patrimonio porque además, eh, digamos así pueden ellos aumentar el valor de la tierra al tener toda la tierra y ser vos el que vendás en la tierra a la gente eh, por ese precio que querés también tengo que recordar tristemente que las la corriente clasico combativa apoyó A el campo Está el famoso abrazo de Alderete Representante máximo de la corriente clásica y combativa eh, Junto con eh, Mario Jambías Y Eduardo Busi Después de que la 125 Del voto no positivo del idiota este de Cobos Así que me parece que auto reflexión de Falta de la corriente clásica y combativa Lo que sí, al que tengo de rescatar fue el perro Santillán que, que durante el conflicto de 125 decidió irse o okay, Aunque ideológicamente y Él no es kinerista Y yo sí, o sea que ideológicamente Él no es peronista y yo sí O sea, ideológicamente no estamos de acuerdo Él en su momento se había dicho, se había ido denunciando Que Alderete estaba apoyando a, a Pedro Blaquia ¿No? Que terrible, ¿no? Piénsenlo Bueno, entonces ayer se realizó una marcha en, en contra de ESMA Eh... La, la encabezó, por decisión de todas las organizaciones, la encabezó la Tupac Amaru con Milagros Salas al frente. Por decisión de todas las agrupaciones sociales y movimientos sociales. Participó la CCC, participó la fracción de la CCC, que, que no es más de la CCC, que es el de Desperol Santillán. Eh, así que me parece interesante decirlo de Nueva Llamo. Bueno, mandarle un saludo. Ahora sí le mando un saludo a todos. Primero igual quiero que salude Luigi. Un abrazo grande, Adri, que está soltero. Es el único de esta es el único de este lugar que está soltero. Afeitadito. Afeitadito 5 años menos consecuente con una chalina revolucionaria sobre su cuello, con una actitud de ganador imperdible. O sea, chica no se ve por lo que pasa, sale del micrófono. Yense por lo que es esta persona. Bueno, a Carol Chau, Carol. Nos vemos. Nos vemos. Viernes. Nos vemos mañana, porque mañana sí, porque justo es viernes. Me cagaron, tengo que venir a trabajar. Eh, y bueno, y les deseo a todos un muy buen día, una muy buena tarde. Saludo a todas esas personas lindas que pertenecen a mi vida. Saludo a toda la gente que nos escucha. Y saludo a esa persona especial que hoy nos estuvo escuchando y mandando información. Sí, que es mi novia. Aclaro. O sea... Y soy muy baboso de mi novia y me gusta saludarla mucho. Bueno, ahora sí. Eh, ¿Contraste el tema de León Gecko, Luigi? No. ¿No? Bueno. Entonces, ¿con qué nos vamos? Con lo quieras, Adri. A ver, buscá, a ver. Dale, dale, loco. Eh, ya saludé como que 30 veces. La gente le, le tomó el pelo al fin y al cabo. Se viene fin de semana, algo alegre. Algo alegre. Es vale. eh, viernes, no hay que ir. No, el de hogar delitos. Dale. Cobarde para amar. Oh... <risa> Qué eso es un tema para lui y me parece bueno gente chau hasta mañana a las nueve y media de la mañana hasta el Dime que puedo hacer por vos Que estás tan solo Que no quieres ver el sol Tan alejado Del mundo te sentir Que dejas sola Yeah. Hey. Hey.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 servicio Telam para la radio. La Sigen denunció que Dualde le perdonó deudas a Canal 13. El sindi